Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Los niños van a ver un tema súper importante que, que, que, que es un símbolo importante que Dios puso, que es el arca de la alianza. Y, y platicando con ella, de repente el Señor empezó a hablarme y, y, y a mí me dijo, ¿sabes qué? Necesitas hablar acerca del arca. Necesitas... Eh, eh, a, lo que significa eh, para nosotros en Cristo y no sé si recuerden la película creo que fue en 1981 si no corríganme esos cinéfilos de cuando salió eh, Los Cazadores del Arca Perdida si ¿Sí recuerdan esa, esa película ¿Sí? Indiana Jones ¿sí? y el arca, ¿sí? el sombrero el látigo y todo esto y, y fue una película que hizo un boom y como que revivió todo acerca del arca y buscar el arca y dónde quedó el arca del pacto Algunos han han han, han visto eh, una imagen del arca, sí, sí se acuerdan de esa película, sí. ¿Quién no la ha visto? Para explicar qué es el arca, no han, por favor no han vivido. Ay, no, no, no. El arca de la alianza es algo que Dios mandó a a, a que a Moisés que fabricara y déjame hablar un poquito acerca del arca. Eh, eh, cuando el pueblo de Israel salió. Con mano poderosa de, de Egipto, el Señor abrió el mar y destruyó el ejército de los egipcios. Y cuando llegan al Sinaí, después de que llegan ahí al monte Sinaí, el Señor le empieza a dar instrucciones a Moisés. Y le dice, hay que hacer un tabernáculo, un tabernáculo donde yo pueda descender y estar en medio del pueblo. Y la primera cosa que le manda a hacer es el arca de la alianza. De todas las cosas, de todos los instrumentos, lo primero que Dios le manda a hacer a Moisés es el arca. Y le empieza a dar las instrucciones del arca. Y es una, era una caja como de metro y medio, más o menos, y como unos 60, 70 centímetros de alto y 60, 70 centímetros de ancho. Y, y, y en la parte de arriba eh, estaba cubierta toda de oro, era de madera de acacia. Y en la parte de arriba estaba una plancha que era la tapa de la caja y era de oro puro. Y encima de la de, de, de esa tapa habían dos querubines extendiendo sus alas al centro de esa caja, y entonces fue puesta adentro del tabernáculo. No sé si recuerden. El tabernáculo estaba compuesto por lo que es el atrio Luego estaba el lugar santo Y luego el lugar santísimo En el lugar santísimo el único, La única cosa que había ahí era el arca Y Dios se manifestaba ahí Hablaba con Moisés Y después cuando se instituyó el sacerdocio El sacerdote entraba una vez Al año A ofrecer la sangre del Cordero Pascual Y ponerla en medio de los querubines Para expiación O sea, para Lavar o quitar o tapar los pecados del pueblo por los suyos y del pueblo Eso es más o menos lo que es el arca Pero mira, esta plática yo quise, yo quise llamarla descubriendo el arca de su presencia Porque mucho se ha hablado del arca Pero déjame, voy, voy un poquito para atrás Y mira, y quiero decirte que cada vez que estudias la palabra de Dios Y te gusta estudiar la palabra de Dios Y te pones a reflexionar Todo lo que es la, la, la, la Biblia y todo lo que es histórico Encuentra siempre una cosa, una cosa en común Que Dios siempre ha querido estar en medio nuestro Desde que Adán y Eva fueron creados Ellos tenían comunión con Dios Es más, si leemos la palabra, y te lo vamos a ver más adelante El Señor se paseaba en el jardín ¿Qué quiere decir? Que Adán y Eva estaban acostumbrados a la presencia de Dios No una presencia ya lejana, eh, abstracta No, no, no La presencia física de Dios De un lado al otro de la Biblia Muestra la relación personal de Dios con la humanidad Es, Si tú pudieras resumir O sea, todo lo que es la Biblia de Génesis, Apocalipsis Es Dios queriendo estar en medio nuestro Dios queriendo estar con nosotros Y es la historia también De nosotros como humanidad Rechazando a Dios Diciendo ya quítate, hazte un lado Ya me estorbas Y muchas veces nosotros somos así eh, Con Dios, espérate, hoy no Hoy me voy a tomar unas vacaciones De ti Señor Y no voy a venir a la iglesia Es como si le dijeras a Dios, sabes que espérame O sea, puedes tomar vacaciones De muchas cosas pero nunca puedes tomar vacaciones de la presencia de Dios no puedes, nos morimos, nos secamos uno tras otro, cada ejemplo de historia nos lleva a la conclusión de que Dios no es un Dios lejano y distante sino al contrario, a Él le gusta estar cerca de ti ¿no te gusta eso? ¿No te, a mí me encanta eso, de veras cuando empecé a escribir esto y fue en la noche de anoche Yo de veras decía Dios gracias, porque empecé a reflexionar qué representa el arca, el arca del pacto, el arca de la alianza para mí. Los niños ahorita tienen una figura ahí de, del arca que trajimos para que lo vieran ellos y, y, y se les pudiera grabar. Le, le pedí a Linda que luego me, me lo pasara para que pudieran verlo ustedes. Es, un, es una réplica pequeña del arca para que ustedes puedan verlo. Pero cuando yo la veía decía ¿qué, qué, qué significa para mí? y significa que Él ha estado buscando relacionarse estrechamente con nosotros vamos a Levítico 26 del 11 al 12 Ay, me encanta ese versículo de Levítico 26 del 11 al 12 escucha lo que dice Levítico 26 11 y 12 dice yo pondré mi morada entre ustedes y mi alma no os abominará Andaré entre vosotros Y seré vuestro Dios Y vosotros seréis Mi pueblo Wow Todos podemos decir Wow Fíjate lo que está diciendo Dios Dice pondré mi morada Entre ustedes Y dice Y andaré entre ustedes yo quiero yo quiero ahorita darme la vuelta así y, y estar alrededor porque están acostumbrados a verme allá al frente pero yo quiero que se fijen, o sea que, que, que el Señor anda en medio nuestro yo no soy el Señor yo nada más estoy figurando ¿no? pero yo quiero que te, que, que te pongas a reflexionar y que Dios está pasando ahí contigo Dios no está allá sentado en el trono nada más ahí expectante de lo que tú puedas hacer o decir sino que Él está caminando Y haciendo su morada en medio nuestro Pero me encanta lo que dice Levítico, dice Y seré vuestro Dios, y ustedes serán mi pueblo Dios, o oh, que hoy Señor podamos recibir la revelación De la importancia de tu presencia Señor en nuestras vidas Espíritu Santo yo te pido que empieces a hablar a los corazones Yo te pido que empieces a, a, a entrar en los corazones En el Espíritu Espíritu Santo tú hablas no al cuerpo No hablas al alma Hablas al Espíritu Yo te pido Espíritu Santo que hoy Empieces a hablar Estas palabras de amor Porque son palabras tuyas Y tú dices en tu palabra Mi alma no os abominará Gracias Señor porque tú no nos desechas es claro que Dios anhela estar entre nosotros y mira Adán y Eva Adán y Eva se paseaba Dios con ellos en el jardín en Génesis 3, 8, 9 dice cuando oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el jardín en el fresco del día ¿a qué horas le gustaba pasear al Señor? tempranito le gustaba pasear y dice cuando ellos oyeron yo creo que Adán y Eva después de pecar dijeron, Uy, ya va a ser la hora en el que el Señor viene a pasear con nosotros escóndete ellos estaban acostumbrados, dice cuando oyeron la voz de que se paseaba en el fresco del día el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor entre los árboles del jardín pero el Señor le, los llamó al hombre y le preguntó ¿dónde estás tú? y mira Dios te está preguntando hoy a ti ¿dónde estás tú? ¿estás huyendo de la presencia de Dios? ¿te estás escondiendo de la presencia de Dios? porque mira Él quiere hacer... Su morada en medio nuestro Él ha hecho su morada en medio nuestro Pero a veces andamos tan perdidos en cosas En nuestras vidas que de repente el Señor te pregunta ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Otro ejemplo Que me encanta y estaba yo estudiando Hay cientos de ejemplos en la palabra Enoch ¿Has oído hablar de Enoch? Si no has oído hablar de Enoch, te invito a que vayas a Génesis 5, 21 al 24 Mira, Enoch es uno de los personajes más enigmáticos de la palabra Pero su relación era tan estrecha con Dios Que fíjate lo que dice allá en Génesis 5, 21 y 24 Dice, cuando Enoch tenía 65 años, engendró a Matusalem. Enoc era el papá de Matusalem. Si ¿Sí han oído a Matusalem, ¿no? El hombre que más vivió ¿Cuántos años vivió Matusalem? 900... 900 y feria, por ahí, hace un chorro de años pero Enoch era el papá de Matusalén, dice cuando tenía 65 años engendró a Matusalén, dice y el 22 fíjate lo que dice, Enoch caminó con Dios 300 años después de engendrar a Matusalén, oh mira cuando yo estaba leyendo esto yo dije no inventes 300 años caminando con Dios y nosotros no podemos caminar de un domingo al otro con Dios. No juegues. O sea, estaba yo y decía... Esto lo he leído muchas veces, ¿eh? Y hasta ayer que lo estaba yendo yo dije... A ver, espérame. Porque, ¿sabes dónde me cayó el 20? Cuando dice... De... Después de entrar a Matusalem, engendró hijos e hijas Y luego el 23, todos los años de Enoch fueron 365 años Caminó pues Enoch Cuando todos fueron 365 Y dije bueno, 65 años parecer Enoch no caminó con Dios Pero los 300 años Siguientes Wow ¿Sabes qué? cuál fue mi, mi, mi reacción Ante esto? Yo dije Señor Yo no sé cuántos años me permitas vivir espero que no 300 porque si no estaría bien pero los que sean Señor yo quiero caminar todos los días contigo 300 años fíjate 300 años de una relación estrecha con Dios y dice aquí caminó con Dios no quiere decir oraba nada más en ese entonces no existía la palabra Pero no, no era caminó con Dios Ven aquí mi modelo, por favor, mi modelo de cada domingo sí, él, él es Dios, yo soy yo soy Enoch Y, y caminaba, o sea, yo, yo, yo me los imagino caminando y platicando y diciendo Oye Dios, qué buena onda, qué buen padre creación hiciste Los valles, los montes, oye, qué, qué grueso los pajaritos, eh o sea, qué, qué, qué, qué barro, y el león wow, qué quiere decir el león señor, y entonces el señor empezaba a platicar no, fíjate, no, que el león es una figura de mi hijo que va a venir, el león de la tribu de Judá, Judá, sí, no te preocupes en unos añitos vas a saber qué rollo y entonces estaban platica y platica y platica y chisme y chisme y chisme bueno, no chisme no, pero estaban platicando Y yo creo que Noé le decía, "¿Cómo ves a mi hijo Matusalem?" "No, tu hijo Matusalem me agrada, sabes qué va a ser la persona que va a, más años va a vivir. 300 años caminando." ¿Y sabes cuál fue el resultado de esa relación tan íntima? Dice el 24 caminó pues en Noé con Dios y desapareció. Porque Dios lo llevó consigo. Uy, yo quiero que Dios me lleve. Yo quiero caminar con Él, que de repente se le antoje tanto a mi Señor, tenerme ya allá en la gloria, en su presencia, que diga, espérame, vente conmigo. ¿No te gustaría eso? A mí me encantaría que Dios hiciera eso. Vente, chiquito, vente. Vente aquí conmigo. Ya te quiero. Eres tan mi amigo que no puedo vivir sin ti. A mí me encanta, no, o sea, 300 años con Dios. Otro ejemplo, Noé Génesis 6, 8, 9 Dice, Noé halló gracia Ante los ojos del Señor Uy Señor, por la sangre de Cristo Escúchame, por la sangre de Cristo Tú has hallado gracia Delante de los ojos de Dios Dice, Noé Halló gracia ante los ojos Y esta es la historia de Noé Noé era un hombre justo Y cabal en su generación Y luego qué dice en el 9 Noé caminaba con Dios Caminada con Dios. Otra vez Noé, una persona caminando con Dios. Estás caminando con Dios o estás haciendo lo que se te da la gana. Es que en serio, o sea, hay, hay, que, hay que decir, no, sí, cierto, sí, sabes que esto es no para el regaño es para que tú digas, Dios, mis pasos no están siendo a la par de los tuyos. caminaba con Dios gracia y caminar con Dios habla de una relación estrecha de convivencia entre este hombre y Dios tanto así, fíjate qué tan estrecha era la relación con Noé que Dios se molestó en decirle sus planes y ahí en el, en el versículo 13, ahí mismo en Génesis 6, dice... Entonces Dios dijo a Noé... No dice, entonces Noé le preguntó al Señor... Dios tuvo la iniciativa de decirle a Noé... He decidido el final de toda carne... Porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos... He aquí que los destruiré junto a la tierra... Pero... No te me friques... Estableceré mi pacto contigo... ¡Wow! O sea... ¿Quiénes somos que Dios pueda decirnos sus planes? Fíjate una cosa bien importante. Estas personas eran amigos de Dios. Tú y yo estamos en un nivel más arriba de ellos. ¿Sí sabías eso? ¿Sabes que estás arriba de Enoc, de Adán, de Eva, de Noé? ¿Y sabes por qué estás arriba? Porque tú eres hijo de Dios. Entonces, si estas personas eran amigos de Dios y no tenían la sangre de Cristo, Jesús no había muerto por ellos, eran personas como tú y yo, pero ellos tenían la capacidad de relacionarse con Dios, ¿por qué nosotros que tenemos la sangre de Cristo? Y tenemos además de la sangre de Cristo Tenemos la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas No podemos relacionarnos con Dios No podemos caminar con Dios Te lo dejo de reflexión y luego en Génesis 9, 12, 13 le dice a, a, a Noé Dios le dice y dijo Dios esta será la señal del pacto que establezco entre, entre yo y vosotros y todo ser viviente que está con vosotros por generaciones para siempre, yo pongo mi arco en las nubes como señal del pacto que hago entre yo y la tierra, o sea todavía le dice mira aquí para si te queda duda amigo mío yo voy a poner el arco iris ahí para que cuando lo veas te acuerdes que hay un pacto contigo ¿no te gusta eso? A mí me encanta ver los arcoíris. a veces salen los arcoiris y, y la gente va manejando, va caminando y ni los ve Y luego te ve que nos voltean a ver porque hasta eso con mi familia, miren, miren, miren y nos ponemos a verlos Y estamos viendo y la gente pasa así como que, ¿qué pasa? ¿Un ovni o qué? O sea, ah, un arcoiris, ¿sabes lo que significa el arcoiris? Que Dios ha hecho un pacto Y que me recuerda, wow, ¿y sabes qué? Que yo quiero caminar contigo Señor yo quiero caminar otro ejemplo Abraham Génesis 12.1 Dios le habla a Abraham cuando aparece Abraham porque allí era Abraham primero y ya después Dios le cambia, cambia el nombre a Abraham Dios le habla, fíjate y le dice que se salga de su casa y de su parentela y se vaya a una tierra donde no conoce ¿sabes qué infiero yo en este versículo? es así como aparece Abraham Yo infiero que Abraham tenía una relación con Dios, porque para que Dios le hable y le diga, a ver, es como si tú no tienes una relación con Dios y de repente te dice, a ver Charlie, te me vas a ir a, a Timbuktu, tú y tu casa y tu parentela, ¿y a dónde voy a llegar? Tú vete. ¿Te irías? No me contestas. ¿Pero te irías? Quiere decir que Abraham tenía una relación tan estrecha con Dios que, que, que cuando Dios le habló y le dijo Salte de tu parentela y de tu casa Él obedeció inmediatamente ¿Por qué? Porque tenía una relación con Él Muchas veces, fíjense, muchas veces nosotros No hacemos lo que tenemos que hacer Lo que Dios nos está diciendo Porque no tenemos una relación con Él Y no conocemos su voz Y no podemos identificar cuando Él nos está hablando Y entonces hacemos nuestra voluntad Y la regamos y después andamos de chillones Y claro, Dios en su misericordia nos, nos arregla la, el asuntito. Pero ¿qué tal nos hubiéramos evitado otras cosas. Dios habla con él. Eh, eh, eh, Abraham es una, una persona que, que, que conocía a Dios. Porque dice que él estaba sentado a la, a la, afuera de su tienda. Y de repente ve venir a tres hombres caminando. Y él reconoce que Dios viene ahí. Y sale corriendo y se hinca delante de él. Y le dice, mi señor por favor pasa aquí a mi tienda. Y les prepara de comer Él reconoció a Dios Porque tenía una relación con Él Abraham lo recibió en su casa Y sabes qué fue, fue bendecido por Dios Y no solamente fue bendecido y le dijo Sabes qué, tú vas a ser padre de naciones Ve las estrellas, no las puedes contar Así va a ser tu descendencia Y no solamente le dijo eso, sino que le dio un hijo Y su mujer era estéril fue bendecido por él es más, Abraham se, se, se dignó a regatear con Dios así como marchante en el tianguis Dios, si siquiera hay 50 bueno, si siquiera, ok, si hay 50 okay, bueno bueno, 45 señor déjamela en 45 ok, en 40, bueno, 40 30, y así se fue hasta 10 regateó con Dios Imagínate qué relación personal tenía con Dios: que el Dios Altísimo, el Dios Supremo, el Dios que hizo el universo, Él le podía regatear. Qué ardano. Es más, Abraham, cuando salió a la guerra pasó donde estaba Melquisedec y Melquisedec es una figura de Jesús es Jesús mismo ahí porque dice que no tiene origen, no tiene linaje y, y, y es el rey de Salem, o sea, el rey de paz. Y pasa y ve a Melquisedec y le deja los diezmos honrándolo. Reconocía cuando veía al Señor. Y por eso a Abraham se le llamó el amigo de Dios. Vemos a Isaac a Jacob, a Moisés a José, a Josué, a Gedeón a Samuel, a David, a Salomón, a Ezequiel a Isaías, a Daniel, etcétera. todos estos hombres tenían una relación con Dios todos estos hombres tuvieron el dichoso privilegio de gozar una cercanía con Dios pero ahí viene el pero ¿Qué nos hace distintos de todos estos hombres y mujeres de la palabra a ti y a mí? que nos hace distintos ¿Por qué nosotros no se manifiesta la presencia de Dios de esa forma? Yo te voy a decir, porque muchas veces no creemos. No creemos. Y estas personas, ¿sabes cuál era su común denominador? Creían. Creían. Y como creían, tenían una relación. Y desarrollaban esa relación cuando Dios habla a Moisés y le manda que construya el tabernáculo lo primero que le instruye es a fabricar el arca y como que Dios empezó de adentro hacia afuera las instrucciones Y empieza diciéndole, tienes que construir un una, una arca de madera de acacia y la forras toda de, de, de lámina de oro y luego el propiciatorio que es la tapa y, y esa será de oro puro y los querubines que están sobre el propiciatorio de oro puro y le empieza a dar una serie de instrucciones y, y yo me pongo a pensar ¿por qué primero Dios empezó? ¿por qué no empezó por afuera? Y es que sabes que Dios obra de adentro hacia afuera. Dios obra de adentro Lo más adentro de tu vida Tu corazón, tu espíritu, tu alma Lo más profundo de ti Ahí es donde Dios opera Por eso le manda a hacer primero el arca Y sabes que mucho se habla del arca Y mucho se ha hablado del arca del pacto Pero yo quiero hacerte notar Hoy Que tú y yo En este siglo, en este día En este año, tú y yo somos Ahora el arca de su presencia ¿Cuál era el objetivo del arca de la alianza? Tener la presencia de Dios en medio del pueblo de Israel Si tú lees ahí la palabra que era lo que pasaba Estaba el tabernáculo y, y, y, se, y se acomodaban las doce tribus alrededor del tabernáculo Y entonces bajaba la nube de la presencia de Dios sobre el tabernáculo Y la gente sabía que Dios estaba hablando con Moisés Adentro ahí en el lugar santísimo estaba hablando sobre el arca El arca representaba la presencia de Dios en medio del pueblo de En medio de los querubines Dios se manifestaba a Moisés y Aarón Y hablaba con ellos En esta parte superior, en esta tapa que se llamaba el propiciatorio Es donde cada año se ponía la sangre del Cordero Pascual Para pedir perdón por los pecados del pueblo y del sacerdote mismo Y, y, y otro dato curioso que estaba yo estudiando con respecto a esto Es, ¿qué había dentro del arca? ¿Qué había mandado Dios poner dentro del arca? ¿Recuerdan la película de Indiana Jones? Al final, cuando abren el arca no encuentran nada. Pero en el arca había algo. Y mira, y gracias por traerme esto. Gracias. Esta es una imagen del arca. Y para los que nos están escuchando, tengo en mi mano una imagen del arca. Especialmente es el diseño del arca de... De la película, <risa> porque me encanta el diseño. Pero yo quise que, que ustedes tuvieran una visión. Esto es bueno, similar a lo que Dios mandó que hiciera: un arca de madera de acacia, recubierta de oro, y la tapa, el propiciatorio. Yo te voy a pedir, por favor, levanta la tapa, por favor. Sí, ahí está. La tapa, agarrate aquí. Ahí está la tapa, y la tapa y los querubines eran de oro puro. Y dentro del arca Habían tres cosas Tres cosas Ok, a ver Si quieres haga. No Una por ahí también esta Dentro del arca Habían tres cosas Número uno ¿Qué había? Las tablas De los diez mandamientos Eso es lo primero Que había dentro del arca ¿Qué más había Dentro del arca? Había una vara que había reverdecido, la vara de Aarón. Eso, te estoy, estás aprendiendo hoy porque hoy vamos a ver todo esto tiene un significado para ti tremendo. Y qué otra cosa había dentro del arca? Una porción de maná, hojuelas, pan del cielo cubierta de miel, así lo dice la palabra. Y cuando estábamos viendo esto, mi esposo y yo me dice, ah, ya sé dónde Conflict sacó la receta. Con miel, pero estas tres cosas estaban dentro del arca. Y después Moisés cuando escriben toda la ley de Dios Y todo el Levítico, Deuteronomio, Números y todo eso Un, un juego de rollos de la palabra también estaba dentro del arca Manda Moisés que se ponga ahí eh, como, como testimonio Entonces estos, estos elementos eran los que estaban dentro del arca Y el sacerdote entraba una vez al a, Era lo único que había dentro del lugar santísimo Y el sacerdote entraba una vez al año Una sola vez al año Y entonces depositaba aquí entre los querubines Depositaba la sangre del Cordero Dice la palabra que Jesús subió al cielo Que todo esto, el tabernáculo y, y, y el arca Es imagen, una figura de lo, que, de lo que está en el cielo Y entonces Jesús vino y depositó su sangre en el cielo Como la única sangre suficiente para perdón de pecados No en el arca terrenal, sino en la, allá en el cielo Presentó su sangre delante El sacerdote lo hacía en figura ¿sí? De lo que iba a venir ¿Okay? Entonces aquí tenemos el arca Es que los niños la están utilizando Pero ya, ya vieron lo que es el arca Bueno, esta chiquita, es escala 1-6 Imagínatela seis veces más grande Más o menos como de este tamaño Y de este alto el arca y entonces el arca eso era y adentro estaban las tablas de la ley la vara de Aarón que reverdeció la medida de maná y sabes qué todo esto tiene un simbolismo tremendo si lo ponemos en el contexto de que el arca es una figura de lo que nosotros somos hoy en Cristo y déjate lo pongo de esta manera escúchame bien porque esto es lo que, lo que vas a aprender hoy de esto las tablas de la ley que estaban en el arca Representan la palabra de Dios Que está en ti Cuando tú lees la palabra de Dios Te estás alimentando De la palabra de Dios Y esa palabra que estaba Dentro del arca es la palabra que está Dentro de ti cada vez que la estudias Número dos La vara de Aarón que reverdeció ¿Sabes qué significa? Significa el poder Y autoridad de Dios que te son dadas a ti, pero también representa el sacerdocio al cual Dios te ha llamado, la palabra de Dios dice que somos hechos reyes y sacerdotes para Dios y la vara de Aarón representa ese sacerdocio y representa el poder porque esa vara de Aarón esa vara que tenía Aarón fue la que abrió el mar rojo, fue la que tiñó el nilo de rojo y era un palo y por el poder de Dios reverdeció ese palo sin raíces ¿cómo? por el poder de Dios entonces ¿qué situación hay imposible en tu vida? que Dios no pueda hacer la vara de Dios está en ti y luego tres la medida de maná representa la provisión sobrenatural de pan en tu vida y aquí podemos tú puedes verlo como la provisión de dinero o de las cosas materiales que tú necesitas pero también el alimento el pan que recibes y Jesús dijo yo soy el pan de vida ¿no dijo eso? Número cuatro, ¿qué es lo que estaba sobre el, sobre el propiciatorio? La sangre del cordero. Representa la sangre de Jesús, el cordero pascual, que murió por nosotros una vez y para siempre y que su sangre preciosa está en nosotros. Porque fuimos lavados por su sangre y su sangre está con nosotros. Y por último. ¿Qué era lo que pasaba en el arca cuando el sacerdote entraba o cuando Moisés entraba ahí a ese lugar santísimo? Dios se manifestaba en medio de los querubines. ¿Qué representa eso para tu vida? Representa que en tu vida tú tienes hoy la presencia del Espíritu Santo. Esa presencia que se manifestaba solamente al sumo sacerdote o a Moisés o a Josué porque ya después, ya después Solamente al sumo sacerdote se manifestaba, pero esa presencia que estaba velada, que no estaba permitido que todo el pueblo pasara, sino había un velo, ese velo fue roto cuando Jesús murió. ¿Y sabes para qué? Para que se pudiera ver que ahora la presencia de Dios ya no está en esa arca, sino está en tu vida. ¿Te das cuenta la figura? Cuando yo estaba observando ayer esa arca y estábamos platicando mi esposo y yo Y me estaba diciendo la clase, porque los niños están viendo también esto ¿eh? Están aprendiendo esto también ahí, a su manera, pero lo están aprendiendo lo que, lo que representa, y ellos se van a llevar hoy un dibujo Padre, estudia, repasa con ellos lo que tú estás escuchando y lo que ellos escucharon allá Mira, esto me dice... Que Dios ha buscado siempre estar en medio nuestro Número uno Caminaba en el huerto del Edén con Adán y Eva ¿Tú crees que Dios es un Dios lejano, frío? Eh, eh. No Caminaba con ellos en el huerto del Edén Mira, Dios caminaba con sus amigos Ya lo vimos Algunos ahí vimos Hableaba y regateaba con sus amigos Con sus cuates Pero después escogió al pueblo de Israel y decidió poner su morada en medio de ellos, su tabernáculo en medio de ellos y después del tabernáculo construyeron el templo y ahí también la presencia de Dios estaba. Cuando Salomón inaugura el templo dice que los sacerdotes ni siquiera podían entrar al templo porque la presencia de Dios era tan pesada, tan cargada, tan lleno ese lugar que no podían entrar. Y yo, yo, yo pensaba ayer, Señor, yo quiero que mi cuarto, esté mi casa, esté tan llena de tu presencia que de repente abra yo la puerta y no pueda entrar. Porque tú estás ahí, Señor. Que yo me suba al coche y no me pueda subir al coche porque tú estás ahí. Que llegue a mi oficina y no pueda ni siquiera prender la computadora porque sabes que estás tan... Oh, Señor, tu presencia hermosa está ahí, que ni siquiera pueda hacer nada más que abrazarte y decirte gracias por tu presencia Señor ¿qué quieres platicar hoy Señor? ¿no te gusta eso? hablaba y regateaba con sus amigos después decidió poner su presencia en el tabernáculo y en el arca y en medio del pueblo, después quiso venir y ¿sabes qué? después ya no era suficiente eso y entonces Jesús dijo ¡yo voy! ¡yo voy! y entonces se encarnó y dice la palabra y hizo su tabernáculo en medio nuestro su presencia Jesús mismo la segunda persona de la Trinidad dejando su gloria su trono de gloria y su majestad se vino a ser uno como tú y yo para sabes qué? para estar cercano para estar ¿qué más cerca que Jesús hecho carne puede estar de ti imagínate que Jesús estuviera sentado ahí al lado tuyo ¿qué onda? ¿cómo estás? como dicen algunos ¿qué onda mi bro? <risa> Jesús cercano Jesús no era el que el de esas películas que acostumbramos ver en, o acostumbraban ver en, en, en, en Semana Santa que Jesús era una persona que, oh, que vosotros os digo que y volteaba eh. no, Jesús era una persona como tú y yo Como tú y yo era una persona Y reía y lloraba Y se enojaba Porque era una persona Decidió acercarse Todavía más Yo no sé Cómo Dios se manifestaba a Enoch o, o a Noé Pero si dice que caminaba con Él Yo creo que la, la, la presencia de Dios caminando ahí Yo no sé cómo era Pero lo que sí sé es que Jesús se encarnó Para que tú y yo pudiéramos estar cerca de Él Y pudiéramos tocarlo y ver que es uno como nosotros. Se hizo uno como nosotros. ¿No te da emoción eso? O sea, eso habla del amor de Dios en la cercanía hacia ti. Quiere estar cerca de ti. Es una historia la Biblia de la cercanía. Dios buscándote, Dios buscándote, Dios acercándose a tu vida. Y tú, espérame porque tengo muchas que hacer, cosas que hacer, tengo que contestar, no sabes cuántos mails tengo, Señor. Es más importante el Facebook para mí, Señor. Es más importante ahí el Twitter para mí, Señor. Espérame porque mis cuates quieren chatear conmigo. Y yo, y luego Jesús te dice, ¿y dónde estás? ¿Y dónde estás? es una historia, y después de venir Jesús, y nacer en Belén, ahí el, el, el, el bebito Jesús, y después crecer y habitar en medio nuestro, pero después Jesús decide irse, y todos nos quedamos, pues qué onda, no que muy cercano, y ve lo que dice Juan 14, 23 al 26, Juan 14 23 al 26 dice, y respondió Jesús y les dijo, si alguno me ama mi palabra guardará, qué es lo que estaba dentro del arca, los diez mandamientos o sea la palabra de Dios, dice si alguno me ama, mi palabra guardará y mi Padre lo amará uh. y fíjate lo que dice, y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él otra vez Dios diciéndote quiero estar morando contigo Digo si eso no llena tu corazón a mí yo estaba ayer dijo Dios oh, qué grueso está esto ¿sí? Porque empecé yo a pensar qué representa el arca para mí Decide irse Y, y, y está hablando a sus discípulos y le dice, «Y vendremos a Él y haremos nuestra morada con Él. El que no me ama no guarda mis palabras. Y la palabra que escucháis no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado mientras estoy todavía con ustedes». Pero el Consolador, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que se ha dicho. Entonces, ¿qué pasa con Jesús? Agarra y después de estar cercano, de estar hombro con hombro con nosotros, sintiendo lo mismo que sentía con nosotros, después agarra y se va y se quedaron los discípulos. Pero les dice, no, estén tranquilos, les conviene que me vaya, les conviene que venga el Espíritu Santo a su vida, ¿por qué? Porque entonces la obra completa de Dios, la obra completa de amor de Dios en tu vida, esa, esa, esa, esa, cómo decir, esa empresa de Dios, esa búsqueda de Dios de estar cercanos a nosotros se consuma con su regreso al cielo. ¿Y sabes cómo se consuma con la presencia del Espíritu Santo en tu vida? Porque ya no es más un amigo caminando junto, ya no es más la presencia en un arca metida en un lugar santísimo, ya no es más Jesús nada más en, en carne, sino ahora es la vida de Dios, el Espíritu de Dios morando en ti. Y más cercano Dios ya no puede estar. escúchame, la presencia del Espíritu Santo que se manifestaba sobre el arca en medio del pueblo ahora se manifiesta en tu vida porque dice la palabra que tú eres templo del Espíritu Santo y tu vida ahora eres como un arca sabes que el pueblo de Israel agarraba el arca y la llevaba y, y, y dieron siete vueltas alrededor de Jericó y llevaban el arca por delante y tocando y la presencia de Dios hizo que se cayeran los muros de Jericó ¿Qué broncas tienes ¿Qué problemas tienes? ¿Qué muros tienes? No hay nada que el Espíritu de Dios no pueda hacer. Y créeme, tú eres ahora esa presencia portátil de Dios. Nos ha hecho portátiles. Ya no es en un lugar. Por eso en este lugar es un salón de fiestas. No es un templo. Aquí no habita Dios. ¿Sabes dónde habita? Aquí en mi corazón aquí en mi vida yo soy templo y ahora donde yo voy yo llevo la presencia yo llevo el poder yo llevo la palabra yo llevo la unción de Dios Primera de Corintios 3 del 16 y 17 está hablando Pablo a los corintios y les dice no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él porque santo es el templo de Dios el cual sois vosotros es que la Biblia no dice que no fume marihuana y que me dé mis pericazos de cocaína, no pues claro que no lo va a decir pero dice si tú destruyes el templo de Dios Dios te va a destruir a ti ¿Por qué? Porque tú eres ahora portador de la presencia de Dios, tienes que darte cuenta que el ser, pasar a ser hijo de Dios, por eso digo que y no menosprecio Enoch y no menosprecio Abraham, o sea, wow, mis respetos para los señores, pero tú y yo a través de la sangre de Cristo, a través del sacrificio de Jesús, Somos ahora templo del Espíritu Santo. ¿Sabes que Abraham no era templo del Espíritu Santo. Enoch no era templo del Espíritu Santo. Ni Josué, ni David, ni Isaías, ni Daniel era templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo bajaba sobre ellos y se manifestaba y profetizaban y hacían milagros. Pero no eran templo del Espíritu Santo. Tú y yo a través del sacrificio de Jesús somos templo del Espíritu. Y eso nos sube de nivel. No para que nos creamos más. Sino para que digamos, wow, qué responsabilidad tengo Dios. Porque yo llevo tu presencia Primera de Corintios 6 19-20, vuelve a decirles A los Corintios Pablo O oh, no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo Que mora en vosotros El cual tenéis de Dios Y que no sois vuestros O sea, tú ya no te perteneces Le perteneces a Dios ¿No te gusta? O sea, todavía, todavía O sea agarró Dios y te, y te dice ¿Creías que te pertenecías? Ya no Ahora eres mía Eres mío Eres mío Y tan eres mío que mi presencia está en ti Y sigue hablando ahí en el 20 Dice pues habéis Sido comprados por precio Por tanto glorificad a Dios En vuestro cuerpo Dijo, qué gracia está eso. Y luego les vuelve a escribir a los corintios en segunda de Corintios en 6:16 y les dice, ¿qué acuerdo puede haber entre un templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán míos. Uh. Uh. Mira, si si eso no te enciende, tráigame un encendedor. Si eso no no no no no provoca en ti una reacción en cadena, permíteme orar por ti. Porque es La Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, es la búsqueda de Dios de acercarse a nosotros. Y como somos tan tercos, tan tercos que dijo, ¿sabes qué? Para que ya no haya pretexto, mira, yo voy, dijo Jesús, yo voy, yo muero por ellos, me acerco a ellos, pero también les mando mi espíritu que muere en ellos. Ya más cerca... sea más cerca. Yo he escuchado gente que dice es que cuando yo vaya allá con Dios y, y, y le voy a preguntar, mira, pregúntale desde ahorita. ¿Para qué te esperas? ¿O no tienes una relación con él? Mándale un chat, mándale un bipazo. Ya ni existen los bips, ¿verdad? Ya, ya pasaron a la historia. <risa> Si tienes iPad, mándale ahí un mensaje de tu iPad. Gloria a Dios por los iPads. Ya tendré el mío. Ya tendré. Dios acercándose a ti. ¿No te gusta eso? La semana pasada estábamos hablando del aceite, del Espíritu y de la lámpara, recuerdan? Llenarse del Espíritu. ¿Qué significa eso? Acercarse más a él. Estar cerquita de ti, como dice la canción, ¿no? sí dice así la canción? Cerquita de ti. Algo así, ¿no? Algo así dice una canción. Fíjense lo que dice Efesios, Pablo hablando en Efes a los efesios 2:22. Fíjate lo que dice. Habla de ti y de mí. Habla de ti y de mí y habla como iglesia, habla como cuerpo también habla en lo personal pero habla también como cuerpo fíjate lo que dice Efesios Efesios 2.22 dice en él también ustedes son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu ¿en qué? en el Espíritu en el Espíritu si Dios nos permite vida dentro de 15 días vamos a estar hablando de la necesidad del Espíritu Santo que es el tema de hoy pero necesitas antes de, de, de estar necesito del Espíritu, necesitas saber lo que tú eres en Dios un arca que lleva su presencia un arca que transporta su presencia fíjate tan, tan grueso está esto Que el Señor hasta el final en Apocalipsis, en el último libro, casi en el último capítulo, casi en el penúltimo capítulo, Apocalipsis 21. En el capítulo 21, 3, fíjate lo que dice, como, como cierra. Y, y eso me habla de esa búsqueda de Dios, de relacionarse con nosotros. Dice, oí una gran voz que procedía del trono diciendo... He aquí el tabernáculo de Dios está con los hombres, y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Uh, ¿Qué quiere decir? Que desde Génesis hasta Apocalipsis hasta allá, esta, esta parte es la parte final ya del Apocalipsis, está hablando de cielos nuevos y una tierra nueva y que ya no va a haber mar y que va a descender la nueva Jerusalén, y está hablando de un montón de cosas allá al final y al final de todo vuelve a repetir lo mismo que leímos en Levítico. Dice, he aquí el tabernáculo, o sea, la presencia de Dios está con los hombres Y Él habitará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios O sea, Dios, Dios, Dios, teniendo una relación eterna contigo y conmigo La relación con Dios no se va a acabar Va a ser una relación, oh, de miles, millones de años, toda la eternidad, gloria a Dios El tiempo ya no va a existir Mira, hoy en día la presencia de Dios está en tu vida Y es que no es que la sientas Es que no siento la presencia de Dios No es de sentir Es de creer Y si tú has creído en Jesús como tu Señor y Salvador Y lo has recibido, te has arrepentido Dice la palabra que es, eres sellado con el Espíritu Santo Pero no nada más eres sellado Sino que ahora tú eres templo del Espíritu de Dios Y tienes que creer Que el Espíritu de Dios. Vive en ti. mora en ti. Él te ha dado. Su Espíritu. Su Espíritu Santo. Para que vivas. Ya no en la carne. Sino para que vivas en el Espíritu. Ya no más en la carne. En ti. Está. La palabra de Dios. Las tablas estaban dentro del arca en ti está el poder y la autoridad y el sacerdocio que Dios te ha dado, la vara de Aarón. en ti está la provisión el maná el pan de vida el agua de vida que es Jesús la provisión para tu vida en ti está la sangre de Cristo la que se ponía sobre el propiciatorio, la sangre del cordero dice, el cordero de Dios que quita el pecado, no lo cubre quita el pecado está en ti, y por último la presencia que se manifestaba en medio de los querubines, ahora mora en ti es el Espíritu de Dios viviendo en ti Dios nos ha dado las características de su arca para que lleves su presencia a todos los lados que vas escúchame Ya no necesitamos buscar el arca perdida. Yo creo que si encontráramos el arca, ¿eh? ah, históricamente, qué okay. Veríamos el diseño, sabríamos finalmente cómo es. Si Steven Spielberg se equivocó o no, eso está de más. ¿Sabes por qué? Porque el arca ha sido encontrada. El arca está el arca está en ti la presencia de Dios está en ti entonces yo te invito a que ya no seas un buscador del arca perdida sea ahora un portador de la presencia de Dios y lleva con orgullo así como los israelitas llevaban con orgullo esa arca y podían ir a guerrear y Dios estaba con ellos y su presencia ahora lleva esa presencia donde tú vayas Todos los días Todos los minutos Todas las horas, todos los segundos Tú llevas la presencia de Dios No es de domingo Es Eres un portador De la presencia de Dios Y dice la palabra que tú eres embajador de Cristo Quiere decir que donde tú vayas Llevas la presencia de Dios Tú eres el arca Tienes la sangre Tienes la palabra Tienes el poder Tienes la autoridad Tienes la provisión de Dios Tienes la sangre del Cordero Tienes la presencia del Espíritu de Dios ¿No te gusta eso? Por eso cuando cantamos Siento tu gloria, vení, Señor ¿sí? y me provoca llorar, y me provoca danzar, y me provoca reír ¿sabes por qué es? no es nada más una mera, como decía Guillermo Hoyos sea, no es una mera manifestación, nada más porque sí, sino es porque sabes que caes hoy en cuenta de que tú eres esa arca de Dios, que tú eres ahora esa pres tú llevas esa presencia de Dios en tu vida y entonces esa presencia te hace brincar, te hace reír, te hace gritar Te hace, te hace llorar hoy oh, Y gemir por su presencia Y anhelar más de su presencia Señor yo en el nombre de Jesús Yo te pido Señor que traigas un anhelo Por tu presencia Señor un anhelo Por la presencia de tu Espíritu hoy Señor Que como templo de tu Espíritu Señor Podamos Señor ser templos Dignos Señor, templos limpios Templos Señor guardados para ti Señor Porque somos portadores de tu presencia Señor es, Fue Es lo último, Señor, que tú hiciste para estar tan cerca de nosotros. El tener la presencia preciosa de tu Espíritu en nosotros, Señor. Oh, Señor, eso habla de tu gran amor, Señor. Eso habla, Señor, de, de, de, de todo lo que tú, Señor, estás queriendo acercarte a mi vida hoy, Señor. Señor. Escúchame, Dios hoy se está acercando a tu vida Dios hoy te está diciendo Oh, yo quiero, yo me he acercado Yo he puesto, yo he hecho mi morada ¿Dónde estás tú? ¿En dónde estás tú? No te escondas Porque mi presencia está en ti Y yo quiero bendecirte Y yo quiero tomarte hoy Y yo quiero tenerte hoy Y yo quiero, yo quiero que seas mío Porque yo he hecho todo Todo para que tú estés cerca de mí Y yo cerca de ti El tabernáculo de Dios está con los hombres Y Él habitará con ellos Y ellos serán su pueblo Y Dios mismo estará con ellos Como su Dios Señor yo quiero humillarme hoy Delante de tu presencia Señor Y yo te invito, si tú sientes, humíllate delante de la presencia del Espíritu Santo, Señor Yo me humillo delante de tu presencia, Espíritu de Dios Y hoy, Señor, yo, yo quiero, Señor, juntamente con mis hermanos, Señor Renovar, Señor, el pacto contigo, Señor Señor, si te hemos fallado Señor, si hemos ensuciado nuestras vidas Señor Si no hemos hecho lo que dice tu palabra, si no te hemos amado guardando tu palabra Señor, perdónanos Y Espíritu Santo, precioso de Dios, perdónanos si te hemos ofendido Señor Porque tu presencia está en nuestras vidas y la palabra dice que tú te entristeces Señor, perdónanos hoy Señor Señor hoy caemos en cuenta Señor Que somos portadores De tu presencia Y qué gran privilegio Señor tú nos has dado Señor De tener tu Espíritu Y de vivir en el Espíritu Señor hoy yo declaro Señor Que esta congregación va a un nuevo nivel De presencia del Espíritu de Dios A un nuevo nivel Señor de manifestación de la autoridad Y del poder y De la unción del Espíritu de Dios Señor Gracias por el privilegio que nos das De portar tu presencia Espíritu Santo En nuestras vidas Te honramos hoy Señor Y nos humillamos Ante tu bendita presencia Delante de ti Señor